Em está Jackie desde Buenos Aires, Paloma desde México, el Chusa desde Mar del Plata, eh María Eugenia desde la Ciudad de México, Eflain desde Puebla, eh Eleonora Ubel desde el Gran Buenos Aires, está Nata desde Mar del Plata, Elina Vicente también, Pablo Pablo Cala desde Colombia, Emi desde la Ciudad de México, Pipo Camargo desde acá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 ahí en el teatro. Eh pero y ahora vamos a escuchar que empieza con Los Guardianes de Mujica, una banda eh de murga, ¿no? Con León Jico y Gustavo Cordera. Los Guardianes de Mujica. Por la otra oreja.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 Vica, me han tan igual grandes, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no me digan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras, de estar en ti hace el dolor. Por favor, Gracias tres palabras más vidas para la vida el, el amor y el corazón, y el corazón. Todo sucio mirando de frente, diamante en la basura, poemas en la quema. He bien chore de puños, de naturaleza. Eh, los guardianes de Mujica llevando todo el peso de lo que robaron, mataron, o mintieron, nos fasta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.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 tres palabras gramaticales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 Unte mamás, cuando vamos a escuchar. Somos nosotros del rally Barrio Nuevo. ¿No? Escuchamos, dale. Tan zo Dikta el sol Somos los heroikos Guerrilleros del amor Somos los suicidas Buscadores del amar Somos los amantes Tranojados de la paz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 partisanos eléctricos de Rusia La puso cerco a la muerta Tu mano gloriosa y tu guerra Saban la historia dispara Cuando todo sangra y cuara Se levanta para verte Ah mam dalla prisa Consales de primavera Para plantar lavandera Con la luce che sonvisa A chi se querala sudara La, la entrania trasparencia Gesù querida brisa. Ambra, comandante. Ah! Nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana. La otra oreja.